El migrantazo es un, un acto de protesta que se hace a nivel nacional y que busca repudiar la aplicación del decreto de necesidad y urgencia del presidente Macri y del gobierno nacional, en el cual este, en el año en el, en el 2017, marcaba que Bueno, había una serie de restricciones para el ingreso de migrantes y que estos podían ser expulsados y, se, y a, además de otras restricciones como, por ejemplo, eh, cuestiones vinculadas a delitos que hayan cometido en el país o fuera de él, eh, una cárcel especial para migrantes previo a ser expulsado. se acota los debidos procesos para las expulsiones, la apelación, o sea, no se los considera ciudadanos. ¿no? Eh, bueno, en ese contexto hay una serie de, de, de, de, de organizaciones de migrantes y organismos de derechos humanos argentinos que venimos tratando de eh, ver esto, de, de, de, que, de que se vuelva atrás con el decreto.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 se calcula que hay entre 1300 y 1800 expulsiones eh, así que bueno creemos que hay que seguir defendiendo el derecho humano que tenemos todos, los nacidos aquí o los no nacidos acá eh, de migrar como un derecho humano esencial ¿no? y que todos en este país son sujetos de derechos y hay que respetarlo el migrantazo se va a hacer el miércoles 13 a las 11 horas en 7 y 50, acá en La Plata, se va a hacer en todo el país, pero acá es a las 11 en, en 7 y 50, son dos horitas, y la idea es encontrarnos para conversar estas cosas en, en la vía pública, que es donde se hicieron las grandes cosas en, en Argentina. Así que los esperamos a todos y a todas este, este miércoles al 13 a las 11 horas en siete y cincuenta